El magazín. Está empezando. Con Raúl Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazín, el de hoy de Radio 4G, las 11 en punto... Comenzamos hasta las 12 con eh, todo el repaso a lo acontecido el fin de semana, bueno, al menos con la opinión de mis compañeras Diana González y Marina Muñoz. Eh, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. ¿Qué os parece? ¿Cómo habéis eh, pasado el fin de semana? ¿Cómo habéis eh, llevado el día de bueno clave para depositar ese voto en las urnas? Hombre, pues el sábado como correspondía, jornada de reflexión, ¿no? Sí. <ríe> y el domingo, pues domingo electoral, fiesta nacional, en la que todos los españoles tenemos derecho al voto. Y el voto que va a estar muy presente también hoy, o al menos esa repercusión no dentro de una sección que, que tú diriges, Tiana. Pues sí, vamos a hablar en blogueando, no exactamente de blogs, pero sí de bueno toda esta revolución a través de las redes sociales, porque decía Marina, el sábado jornada de reflexión, pero se preguntaban los expertos, ¿es posible desconectar de todo esto hoy con las redes sociales?, Vamos a analizar cómo ha sido ese seguimiento de las elecciones en 2015 a través de las redes sociales y bueno, el sábado sí que es verdad que no se podía pedir el voto, aunque sí que ha habido algunas denuncias ante la Junta Electoral de algún grupo que, que sí que ha hecho algún comentario pero pero es que las redes sociales están que echan humo raúl no sé cuántos tweets hay hay diferentes hashtags diferentes etiquetas con con con, ese, con esa temática no elecciones 2015 24 m y un número bueno inaudito yo diría de, de tweets en los que se habla sobre este tema y sobre todo en el que hemos podido ir conociendo los primeros resultados o sea ayer los medios de comunicación estaban muy presentes pero sobre todo las redes sociales en las que nada pues eso a pie de, de pulgar podemos ...podíamos sí. eh, conocer cómo iban estando las cosas en, en cada pie provisión. de pulgar, ¿eh? ¡Qué nueva expresión! <risa> ¿eh? Bueno, pues le he un poco, ¿no? pie de pulgar, <risa> cómo me ha gustado. <risa> es eso? No, no, Pero no, es verdad. No. Pero es verdad, es verdad que... <risa> mira, este es el tema para otra ocasión. ¿Eh? El vocabulario nuevo que surge a través del desarrollo de las nuevas tecnologías ¿eh? a <risa> pie de pulgar era más rápido internet que la propia televisión, porque estamos eh, también habituados muchas veces a, a ver qué es lo que dice la tele efectivamente, sí, claro, y al final Bueno, incluso la información que se coge en la tele se coge ahora mismo de internet, uh -huh. porque también es más rápido eso que como antiguamente. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de la repercusión que ha tenido en las redes sociales dentro de ese espacio como es blogueando, pero estamos a lunes, estamos ya a 25, a 25 de mayo, ¿Eh? el día pero hasta después el... de... 35, ¿no? ¿Cómo es eso? Hasta el, a, Hasta el 40 de mayo no te, no te, quites, te quites el sayo No el sallo, ensayo, eso es. 40 de mayo, 40 de mayo, estarán diciendo muchos, pero esto a ver cómo es entonces. Pues eso, que no te confíes. Que no, ¿no? <ríe> que puede hacer frío. Pero que llega el calor esta semana. A sí, ver, a sí. ver, ¿qué se dice? El, hoy aquí en Talavera de la Reina está despejado a, a ahora mismo, pero va a haber algunas nubes a lo largo de la tarde. Nubes que mañana y en la noche se disiparán, por lo tanto, a Habrá cielos despejados el resto de la semana, hasta el viernes, que estará nublado, sin lluvias. Eso sí, las temperaturas máximas alcanzaremos los 29 grados centígrados hoy en las horas centrales del día. Calorcito, las mínimas han rondado los 16 y mañana pues será más o menos Bueno, pues parecido. así está el tiempo, viene el calorcito, viene ya para instalarse, para quedarse, ¿pensáis, creéis o no? Yo creo que sí. Que si al ¿no? final de semana ya rozamos los 34 grados, esto ya no hay quien nos lo quite. La selectividad siempre en Talavera, para los que estén ahí estudiando, también les mandamos un saludo a través de estas ondas, las del 95.0. Eh, un buen abanico y una botellita de agua que no falte durante los exámenes, porque aquí en Talavera, por lo menos, lo necesitamos. Madre mía, la selectividad, Marina, ¿dónde quedó eso? Anda, andará. Anda, andará. Anda, andará. <risa> ¿Dara? Existe todavía Bueno, no se llama selectividad, ahora es claro. PAEG eh, Bueno, no sé si este año no este año PAU, creo... ¿no? Prueba de acceso no, a la sí. universidad Sí, este año tiene otro El año pasado era PAEG Prueba de acceso a los estudios de grado ¿Y por qué tanto cambio, diría yo? no bueno, es que pues, normal, pues que tendríamos final, que todos... preguntarse a nuestros años, políticos Y este año que entró en vigor La ley Ver Pues no sé qué nombre tiene, la verdad ¿Y este año qué va a pasar? Ya veremos a ver si hay un nuevo cambio o no. Depende de lo bueno, que pase vamos también a ver, habrá que en las elecciones generales. ¿no? Yo creo que en educación, por lo menos, sí que habrá cambios. Pero estos cambios eh, estáis conmigo en que no es bueno. No es bueno porque, de cara a la estudiante... No, no, no pero es que en este país eh, la educación nunca se ha tratado como un tema de Estado. Ay, Lamentablemente qué pena. Qué pena. Eh, se ha tratado en particular por cada uno de los gobiernos que ha habido sin que haya habido una, uni una unidad en sí. todo el, en toda la trayectoria educativa de nuestro país. Así se está degradando, lamentablemente. Vemos esos fracasos luego. Nuestra educación, luego, en vez cositas. de ir cada vez a mejor, cada vez en España somos más ignorantes. Uh -huh. Y lo dicen también eh, las encuestas, ¿no? Y ese tipo de, de datos que, claro, que salen, ¿no? En cuanto duda. a matemáticas. En y la comparación que... con Europa y en todo. En efecto, mm. Bueno, pues así está la cosa. Esperemos que no haya eh, muchos cambios más eh, para que nuestros estudiantes puedan ser eh, fuertes eh, y puedan estar al mismo nivel que en el resto de Europa. Estamos fuertes también con la suerte. ¿eh? hombre Pues más que fuertes diría yo porque llevamos una rachita de premios eh, considerable en este 2015 eh. vamos. Todos los meses del año han sido bueno especialmente afortunados y vamos a despedir mayo pues de la mejor manera posible que seamos aquí en la OIT repartiendo más premios En esta ocasión, en los afortunados eh, de ayer, día 24 eh, de mayo, domingo son vecinos de la, del municipio de la localidad de Totana en Murcia, hasta allí se han ido bueno esos premios de 25 mil euros por cada euro boleto premiado y nada, con ese número el 67.543 67543 con la serie 35 que era el ganador en el sorteo de ayer si usted no es vecino de Totana, sino de Talabra de la Reina, pero bueno, su boleto tiene alguna de estas cifras, ya sabe que también puede tener premio, y si no, pues hoy volvemos a atentar a la suerte, por tan solo un euro jugamos hasta 250.000 euros la extra de la OID Impresionante eh, la suerte eh, que tienen allí en total Y lo implantada que también está la OID por encima incluso de la 11 O sea, increíble ah, Yo me quedo ah, asombrado Pero bueno, eso es en cuanto a suerte Nosotros tenemos que seguir comprando porque no nos ha tocado nada, ¿verdad? Nada ¿claro? ¿Nada? Nada, nada Yo bueno. hoy nada, pero bueno Vale que A ver a ver hoy. Bueno, y para cerrar... este verano me voy a ir a Murcia. Sí, yo <ríe> sí. también. Así que pienso pillar allí todos los días, vamos. No tengo frase hoy, pero sí me gustaría que me dijerais si esperabais los resultados en cuanto a política. Hemos abierto con eso y ya que hemos hablado aquí... De política durante los últimos días con esos especiales, pues vemos que bueno. en Talavera de la Reina cómo queda la cosa. Yo voy bueno. a hacer una reflexión, a si ver. me permitís. Creo que se necesita un poquito más de información o ¿no? que los talaveranos que no estamos tan metidos en esto de la política y no conocemos también las reglas del juego, diría yo acerca de, de esto de, de las mesas electorales que se han reclamado, ¿no? que se han impugnado. Sabemos que el 100% de los votos no están escrutados sí. porque bueno, ha habido algún alguna serie de, de quejas, ¿no? alguna duda sobre alguna mesa electoral, entonces tenemos que esperar a que, que se resuelva para saber finalmente qué pasa en Talavera, se han escrutado en torno al 92% de los votos, o sea, que las No llega, no llega. Las eh, las cifras ya son bastante fiables, ¿no? Mm. pero ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ha habido quejas? ¿Qué mesas se han...? Yo hecho de menos esa información, sobre todo de los medios de comunicación a nivel local y regional. Sabemos hoy por hoy que el PSOE tiene 11 concejales, que PSOE tiene 8, que Ganemos Talavera tiene 4 y que Ciudadanos tiene 2, a falta de ese 8% de votos que falta por escrutar. PP-PSOE. Y bueno, pues ahí estaría la clave, ¿no? En 13 concejales sería la mayoría absoluta. Si Partido Popular pactara con Ciudadanos tendrían tal y, tal y como están ahora los datos. 11 del Partido, Partido Popular, Popular más 2 de Ciudadanos, de Ciudadanos serían 13, esa mayoría Ya absoluta, tendrían la mayoría absoluta y con lo cual gobernaría de nuevo Jaime Ramos. Se supone. Se supone, si se llegan su a un acuerdo. Se ¿no? supone, si llegan a un acuerdo, pero claro, también sabemos a través de esos datos de, del Ministerio que eh el PSOE en Talavera de la Reina está a 54 votos de conseguir un concejal más. Entonces uh -huh. si en ese 8% de los votos que falta por escrutar hay 54 votos más para el PSOE, ¿podrían quitarle un concejal al Partido Popular? Si sí, se une, Uf. ganemos con ellos, sí, también. No, no, no, Marina. Ah, bueno, ya, eso te falta por, sí, claro. uh, por escrutar. Pero claro, yo me queda coja, me falta esa información. Oye, ¿qué, quién, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han impugnado esas mesas electorales? ¿Por Uy. qué hay ese cambio? Porque... Bueno, yo todo lo que he hojeado en la prensa nacional, no sé si habrá más casos, desde luego así destacados no hay ninguno más y y jolín, pues pues no sé, me gustaría tener un poco más de información, ¿no? Aceptaría que, que, que pasara también un poquito más, ¿no? Yo ayer cuando fui no llevaba el papelito que tenemos todos, ¿no? Uh -huh. Mesa, no sé qué, sección, no sé cuánto, no, pues yo fui a mirar en la lista y me dijeron, "No, no, ya no hay lista, caballero." Ah, no. No, no, hay una señora ahí con un ordenador, usted le da el DNI. Y le dicen que... Claro, es que Talabra fue pionera ayer en esa implantación de las mesas electorales, eh, bueno, con esa electrónica nueva, no a través de un ordenador, sí, sí. te metían el DNI con el chip y todo se supone que era muchísimo más rápido. En Burgos, por ejemplo, yo escuché en el telediario al mediodía, en las televisiones nacionales, que hubo algún tipo de incidencia y que muchas personas se quedaron sin votar pues porque dio fallo. Ya sabes, esto de las nuevas tecnologías sí. también tiene sus eh, pros y sus contras. Pero pero bueno, ahí está. Sí. Ahí está y veremos qué sucede finalmente ¿eh? tal y como está la cosa pues parece que, que bueno que el 92% prácticamente de los votos escrutados daría esos resultados mm. ya son bastante fiables no es como cuando eh, apenas se ha escrutado la mitad no que puede pasar cualquier cosa pero oye qué, qué, qué pasa que cuando nos lo van a explicar yo echo de menos que, que alguien me lo explique claramente ¿eh? que no que no lo entiendo qué, qué mesas se, se han reclamado y por qué ¿Y claro. quién Veremos qué, qué sucede y a ver si nos explica alguien eso que dice Diana. Y nuestra más sincera enhorabuena a Sheila Gutiérrez y también a José García Molina, ¿no? Porque con tertulios nuestros y ahí y están con nuestros resultados. Sí, están en Castilla-La Mancha, estarán presentes en ese gobierno de Castilla-La Mancha. Además, bueno, pues... Eh, Esto puede ser bueno, ¿eh, Marina? Sí, eh, yo recuerdo unas declaraciones de, de José que decía... Eh, yo no, no quiero hablar de pactos, porque ellos no vienen, dicen no sé, concretamente decía algo así como nosotros no venimos a hacer pactos, venimos a hacer política y no queremos ser llave ni tal, pero realmente ahora lo le son. toca, lo, lo son, lo son, lo son o sea, depende de ellos el que gobierne es que Paje como o depende ¿eh? de el que gobierne Cospedal. O sea, una es, minoría de es que tres, tres son... Os dais cuenta un sí, número, sí, ¿eh? Un número. 16 escaños para Cospedal, 14 para Paje, 3 para Podemos. Con un solo escaño más, Cospedal se si hubiera quedado con esa mayoría absoluta. Sí. Por un escaño, pierde y parece que el, el, el cierre bueno pues eh, está ahí en, en manos de la izquierda. Curioso, ¿no? Sí, sí, eh, muy curioso. Curioso, curioso. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que habíamos dicho que podía pasar en sí. estas elecciones. Y no, ha pasado lo he en toda España, veces, porque eh. no solamente en Castilla-La Mancha, prácticamente. Ojo, que, que efectivamente, que esto va a ser el principio... Mmm, el principio de una nueva etapa en la política, en la democracia española, no una etapa en la que los políticos van a tener que hacer política y van a tener que aprender a dialogar y aprender a, a llegar a acuerdos y a consensos que hasta ahora no era necesario porque había mayorías absolutas. Claro. Ahora van a tener que negociar. Eso nos preguntaba yo el viernes a nuestros contertulios. si iba a ser bueno o malo. También tenemos que felicitar a nuestro entrevistado del viernes, José Luis Muelas estaba por aquí el pasado viernes, José Luis ¿no? Bien. Muelas, no, no, el alcalde, alcalde de Bagamal, Roberto uh -huh. Gallegos. Gallegos sí. es, es, concejal es concejal ya de la nueva de Barbarroja, sí. de Barbarroja. Lamentamos Eugenio Moreno, Eugenio Moreno no ha conseguido llegar al Ayuntamiento de Talavera. Alfonso también, de Pagma tampoco. Tampoco, pero eh, también tiene que ver con, eh, por la situación que, que tenía ya UPD. Eh, a nivel nacional, yo sí. creo, ¿no? Sí, hombre, a nivel nacional ha sufrido un varapalo grande, igual que Izquierda Exacto. Unida. Por lo menos Izquierda Unida se ha mantenido en los principales ayuntamientos donde ya tenía participación. Pues eso, eh, yo recuerdo, si no me equivoco, algunos sitios de Andalucía, pues eso, con un par de concejales, ¿no?, de, de esas eh, capitales eh, de, de provincia importantes, que los ha mantenido. Pero han sido una debacle, yo diría, histórica. Salir del Ayuntamiento de Madrid Izquierda Unida, bueno, pues eh, bueno tiene sus consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, y lo que ha ocurrido en Madrid, ahora que lo nombras... Bueno, y espera, antes de pasar a Madrid, aquí en Talavera, la, los grandes triunfadores, ganemos, ¿no? Sí, sí. Cuatro, Cuatro concejales en el ayuntamiento. Lo que decíamos, la llave, al final, pueden convertirse en la llave y... O por y lo decir... menos en la mosca cojonera, hablando mal y pronto. O sea, en esa... que, que Es verdad, o sea, que sí, sí, sí. que hace falta, hace falta, ¿eh? Hace falta ganas pero para mejorar escuchar para mejorar. ese primer pleno yo Hombre. me gustaría asistir ¿eh? a mí tras el primer pleno en el ayuntamiento de talavera y bueno ver cómo están las cosas y, y que hay más representación y por favor que, que sirva para algo porque cada día da más pena talavera ¿eh? necesitamos que sí. las nuevas fuerzas políticas que han entrado en el ayuntamiento junto con las que ya estaban presentes y continúan bueno pues se pongan las pilas los talaveranos sí. lo necesitamos 14.000 parados no es una cifra Desdeñable, ni mucho menos Y, y bueno, lo que necesitamos es consenso, ¿no? Que se pongan de acuerdo en lo fundamental que es sacar de esta situación económica a Talavera porque hay gente pasándolo muy mal. Y al final, pues eso es lo que prima. Si, si esto ha servido para que Talavera esté mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Uh -huh. Vamos, diría yo. Pero firmo donde haya que firmar, evidentemente. Así que, bueno, esos son los eh, datos. Y decíamos que en Madrid... Que en también... Madrid también, sorpresón. O sea, es la primera vez... Que salen eh, que no sale ni pp ni psoe como como alcaldes no mm. en esta ocasión aunque tiene mayor cantidad de votos eh, esperanza aguirre claro la esperanza nueva aguirre. forma es así que ha sido sorprendente porque vamos eh, esperanza aguirre ha conseguido 21 concejales en el ayuntamiento Manuela Car Car carmen no Carmona Carmona Car es el del PSOE sí, Carmena Carmena. ha conseguido 20 con ahora Madrid, ahora Madrid. ¿sí? esa ahora Madrid. nueva formación que apoya Podemos el Partido Socialista Obrero Español ha conseguido 9 concejales y Ciudadanos 7 pero, es que pero fíjate es que va a ser en además, uno de ¿no? los municipios en los que el PSOE tenga que ver a quién Claro, porque Entonces, es, además, eso ha sido el varapalo ¿no? También para el PSOE Perder tantísimos claro. escaños en, O sea, tantísimas concejalías en Madrid Porque la mayoría absoluta son 29 sí. Entonces, Esperanza Aguirre tiene 21 Está a la espera a ver qué dice Ciudadanos Si les apoya, si no Pero bueno, 21 más 7 serían 28 No llegan a, mario, a mayoría absoluta uh -huh. Sería eh, ahora Madrid Con el Partido Socialista, con esos 20 de Manuela Carmena, más esos 9 de Carmona, el, el candidato socialista que estaba a la cabeza de las listas del PSOE, los que podrían decidir qué sucede en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, pero fíjate que eso, a lo que me refiero es que cómo... En esta, en esta ocasión es no el PSOE el que es llave, sí, sí, sí. el que es llave, ¿eh? o sea esto ya es yo creo que bastante significativo porque además dicen que lo que pasa en Madrid en las municipales es eh, antesala de lo que va a pasar en las generales a final de año, así yeah. que bueno pues habrá que ver qué campaña empiezan a hacer porque bueno Aunque todavía queda mucho, ya se empezará a hacer campaña para las generales, ¿no? Y que Madrid es eh, la capital, ¿no? Entonces, claro. eh, es un ayuntamiento mm, primordial para gobernar, para y los además, partidos políticos. Y eh, además, eh, ganaría Partido Popular en la Comunidad de Madrid uh -huh. y sería la primera vez que no gobierna el mismo partido nacional. En la Alcaldía de Madrid. 44 escaños, ¿no? no ha conseguido Cifuentes. Y no solo, solamente eso, sino partidos tan diferentes ideológicamente, ¿no? Porque, bueno, Pepe y PSOE están acostumbrados, a pesar de sus diferencias, a estar co-gobernando, digamos, ¿no? Sí. Pero en esta ocasión, ahora Madrid va a tener que gobernar con el Partido Popular, que, bueno, pues eh, no, no tienen experiencias compartidas. Oye, ¿pero qué pasa? Que ahora también eh, surgen los miedos, ¿no? En cuanto a pactos y demás, decíais eh, fuera de, de antena, lo comentábamos, ¿no? A ver con quién claro, van porque... a pactar, porque luego están las elecciones, las elecciones generales. generales. Entonces, claro. puede que alguno de los votantes de estas nuevas fuerzas políticas, eh, digamos, que se enfaden, ¿no?, si pactan con partidos eh, tradicionales con los que no están de acuerdo y, y, por digamos, los que han dejado de votar para irse con los nuevos. Es complicado, es complicado a nivel de estrategia ¿no? eh, es política. Es muy complicado porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los partidos emergentes son precisamente emergentes porque la gente no quiere votar ni al PP ni al PSOE, a los dos partidos fuertes. Entonces, claro, si es en esos en los que ha depositado su confianza apoyan a cualquiera de los dos grandes, pues es lo que dice Diana, no que el, el mosqueo puede ser <ríe> considerable. Lo que decimos, ojalá llega el consenso y bueno, se pongan de acuerdo en pro de los eh, vecinos de cada municipio que son los que realmente necesitan que nuestros gobernantes se eh, pongan las pilas y por lo menos por lo menos podamos ofertar nuevos puestos de trabajo, que es lo que se necesita en estos momentos, sobre todo en esta zona de Talavera y Comarca, Uf. que estamos eh, bueno, pues eh, tan fuertemente golpeados por la crisis. Repasamos un poco cómo están los municipios de de alrededor. Alberche del Caudillo, que ha tenemos cambiado, aquí ¿no? en referencia, no porque tenemos muchos compañeros dentro de la OID que son de, de este término municipal. Ha ganado el Partido Popular por tres votos. En Calera y Chozas también ha salido el Partido Popular. Eh, Talavera la Nueva también uh -huh. eh, bueno vuelve a estar en el poder el, el alcalde que tenían hasta ahora. Eh, gamonal ya hemos dicho que ha salido también, también el, partido el partido popular, popular. con eh, josé Luis muelas que estaba aquí además se hace bueno esta eh, semana pasada el viernes ¿no? el viernes, eh, hablando de, de esa candidatura eh, oropesa eh, muy reñido también eh, eh, se han quedado al final cinco concejales el psoe 4 el partido popular eh, en el casar también no eh, a, bueno pues ha ganado el, el, el partido popular que, bueno, ya, ya dudo, es que ya tengo tantos líos en la cabeza, pero te lo digo en un momento. Hombre, la comarca es muy amplia, ¿no? Es que sí? nuestros oyentes pensarán que Diana tiene una hoja escrita con todos los datos, pero no, no. los está diciendo de cabeza, porque te... tiene una memoria privilegiada. Y un smartphone ahí que está tirando de la. No, ahora, no, no, ahora mismo porque ha dudado, ahora ¿no? mismo claro. porque estoy dudando pero... en el dato del casar, ya pero decía es que, que es muy yo la, la estaba mirando y estaba diciendo, qué maravilla. <ríe> qué cabecita. Bueno, ¿quién la pillara? <ríe> Decía Amaral, cabecita loca. ¿eh? Madre mía, qué memoria, qué impresionante, qué suerte. Bueno, ahí están de los datos para todo el, el Ministerio, o sea, para todos los ciudadanos que aporta el Ministerio del, del Interior. Y, y, y bueno, pues eh, nada, a ver qué pasa. El día 13 de junio eh, tendrán que confeccionarse los nuevos ayuntamientos y tendremos que esperar unos días para saber qué pasa. La diputación también, hasta hasta ese 13 no sabremos nada, ¿no? De las diputaciones, a nada, ver qué nada, pasa. Nada, claro. Porque como depende del número de concejales que haya en cada municipio, pues, bueno, habrá que esperar. Y salimos de una campaña, pero nos metemos de lleno en otra. Sí. No nada. Sí. O sea que Sí, llegaba a la una de la mañana y ya había tweets en las redes sociales, en Twitter, diciendo, bueno, empezamos la campaña a las generales. Yo también me gustaría destacar, compañeros, eh, cómo cambia, ¿no? Eh, la valoración de unos partidos eh, y otros. Eh, el Partido Popular Hombre, ha sufrido un ha un sufrido duro golpe y las noticias dicen eso, ha eh, perdido las palo. mayorías absolutas, o sea, él tenía en su mano gobernar como quisiera, ¿no? En en ha prácticamente ganado, todos los sitios. Pero ha perdido mucho. Y su mensaje ha sido, seguimos siendo la fuerza más votada. Es ya. verdad, medio billón de votantes más que la siguiente fuerza no, que ha sido el PSOE. No, pero tienen que recapacitar y tienen eh, que Pero el mensaje todos. ha sido ese. Eh, bueno, ¿cómo cambia? no ¿Cómo... Pero per el tema es que no se reconozca, ¿no? Claro. O sea, yo eh, eso, el que hoy todo el mundo ha ganado. Pues no, no, señores, no. No, no. todo el mundo ha ganado. No hay gente que ha ganado y hay otros que aunque sigan ganando en número de votos han perdido muchos votos, sí. entonces eso no es ganar, el partido más marcha votado, atrás efectivamente, ha sido el Partido Popular pero es un varapalo porque se, se han quedado sin muchísimos votos, ¿eh? la gente no confía tanto en el Partido Popular y de hecho lo ha demostrado en esas urnas <coughs> bueno, yo creo que lo que es importante es que cada uno reflexione lo que le toca mm. y eh, bueno, que no pasa nada, que todo el mundo se equivoca en absoluto que por pero... eso somos humanos lo importante es aprender de esos errores y para eso es necesario analizar fríamente mm. qué errores se han cometido y en base a los errores que se hayan cometido, corregirlos y ya está. Pero ¿sabéis qué? Que a partir de ahora yo creo que se va a mirar muy mucho por parte de los políticos y por parte de los votantes todo. Después de lo que hemos tenido ¿eh? este tiempo atrás de corrupción política y demás, con lo que suceda a partir de, de junio, ¿eh? con... Eh, con esos ayuntamientos, eh, según queden conformados, pues se va a mirar muy mucho y a mí me parece muy bien y que veamos resultados que en definitiva es lo que nos importa. Efectivamente. Así que, bueno, pues eso, que termina una campaña, pero de aquí a dos días estamos eh, en precampaña de nuevo y con esa vista puesta en las eh, generales. ¿Qué sucederá? Pues eh, tendremos que esperar. Ahí está ese límite, la frontera, con esa canción que seguramente... Os va a traer muchísimos recuerdos, ¿eh? Y Diana, tú no te separes porque estamos contigo inmediatamente. Hasta, Hasta ahora. Hasta ahora. límites La frontera, por ese recuerdo de esas eh, canciones que nos llevan directamente hasta esa sección en la que repasamos las ofertas de empleo que nos han preparado desde ese área de empleo, desde el área de empleo IPETA. Atención porque se necesita cuidador, cuidadora interna en Cardiel de los Montes. Necesitan interna para cuidar de una persona mayor de 86 años en Cardiel de los Montes, 20 kilómetros de distancia en cuanto a Talavera de la Reina. Tiene leve demencia, pequeña afección cardíaca, pero bastante autonomía personal y movilidad. Se ofrecen 900 euros al mes, 14 pagas, contrato, 36 horas, descanso semanal, Eh, ...pernoctando en domicilio... ...las tareas, acompañamiento aseo... ...también tareas de, del hogar, paseos, compras... ...etcétera... Eh, ...el teléfono de contacto... ...bueno, antes hay que decir que se necesita experiencia... ...de tres años, experiencia previa con mayores... ...y también referencias profesionales... ...si estás interesado interesada en esta oferta... ...ahí está ese teléfono de contacto... ...el 91 278 15 93... 91 278 15 93 se necesita electromecánico en toledo electromecánico en toledo se precisa personal de 18 a 29 años con titulación en electromecánica para stand Eh, situado en Centro Comercial Luz del Tajo. Ahí está el correo electrónico al que debes dirigirte si estás interesado o interesada. Electromecánico en Toledo, el correo electrónico, debes enviarlo a autoscuelabenicalap, terminado en P, arroba hotmail.com, autoscuelabenicalap, con B, benicalap, terminado en P, arroba hotmail.com. Se necesita peluquera en Talavera de la Reina, peluquera jornada parcial para viernes y sábados. Todas las eh, personas interesadas pueden presentar su currículum, eh, entregarlo en mano, en peinate en Pablo Picasso número 5. Pablo Picasso número 5, peinate ahí puedes eh, entregar tu currículum. ...concretamente en esa peluquería para esa oferta, ya sabes, peluquera, jornada parcial para viernes y sábados. También se sigue necesitando técnico de recursos humanos en Talavera, técnico de recursos humanos con seis meses de experiencia... ...apoyo al departamento central de agencia de colocación, demostrar los seis meses con carta de recomendación o certificado de empresa... ...el horario de 9 a 2, incorporación... Eh, hoy, el 25 del 5 del 15 Estás eh, aún a tiempo Así que rápidamente Técnico de Recursos Humanos Info arroba mogruas.com Ese es el correo electrónico Al que debes dirigirte Pero rápidamente Porque hoy comienza la persona eh, elegida Info arroba mogruas.com Info arroba mogruas.com Vamos con Infojobs porque recoge mmm, tres ofertas de empleo. Se necesita becario para oficina técnica en Toledo con estudios mínimos de ingeniero técnico industrial, especialidad en electricidad, experiencia mínima de al menos un año, imprescindible residir en la provincia del puesto vacante dentro de los requisitos mínimos, eh, tener residencia en Toledo, estar vinculado a alguna universidad o centro de formación para poder realizar el convenio de prácticas, disponibilidad inmediata de incorporación y nivel usuario de office. Infojobs.net barra Toledo barra becario becario perdón oficina técnica 3w eh, barra toledo barra /be, eh, becario oficina técnica Se necesita captador de socios ONG, media jornada en Talavera, y es que buscan eh, un captador a media jornada, cuatro horas y media diarias, en turno de mañana o de tarde, de lunes a viernes, y concretamente buscan eh, personas extrovertidas. Sueldo base, 800 euros brutos al mes, más incentivos. Ahí está ese eh, empleo y ahí está colgado en infoyobs.net barra talavera de la reina barra captador socios ONG. Infojobs.net barra talavera de la reina barra captador socios ONG Se necesita teleoperador comercial en Toledo y Talavera, telemarketing buscan personas emprendedoras con alto nivel de compromiso, ganas de trabajar y formar parte de un proyecto en pleno crecimiento, ambición, dinamismo y capacidad para el trabajo en equipo salario base, más comisiones, ahí está Infojobs.net barra seleccionar barra teleoperador comercial ¿eh? Infojobs.net barra seleccionar, barra teleoperador comercial. Ya sabes que en Infojobs debes inscribirte en cada una de las ofertas de empleo y te tienen que llamar, ¿eh? si eres el candidato que buscan. Se busca también, a ver, a ver, que lo tengo por aquí, decía yo, vendedor, vendedor para Talavera de la Reina, empresa de seguridad, eh, sector eh, concretamente de la seguridad, busca... Vendedores para Puerta Fría con sueldo fijo de 1.000 euros más altas comisiones. Eh, formación a cargo de la empresa y altas en la seguridad social. Jornada completa desde el primer día de curso. Ahí está ese teléfono de contacto. El 622 55 47 80. 622 55 47 80. Se necesita también tres, tres agentes comerciales para Talavera, para captación y también fidelización de clientes para aplicación móvil de guía de Talavera de la Reina. Ahí está ese correo electrónico que también hemos eh, citado en algún ...una ocasión, info arroba talavera app punto info talavera app punto Se siguen necesitando también comerciales en Talavera, empresa de seguridad busca vendedores para Puerta Fría... ...con sueldo fijo de 1000 euros, en más altas comisiones, formación a cargo de la empresa... ...y alta en la seguridad social, jornada completa desde el primer día... ...de curso, necesario carnet de conducir... ...y vehículo propio, edad entre 24 y 40 años... ...residir en Talavera o alrededores es imprescindible... ...y puedes ponerte en contacto con Jonathan... ...en horario comercial a través de este teléfono... ...un móvil, el 672 55 47 80... ...622 55 47 80... ...se necesita oficial de segunda de construcción... En la construcción se busca oficial de segunda para un mes aproximadamente con carnet de conducir y coche propio que sea español para más detalles. Puedes informarte en ese teléfono de contacto en el 683 32 0683. Oficial de segunda en la construcción 683-320-683. Y tenemos una última oferta que dice así. Se necesita teleoperador para recepción de llamadas para atender a clientes en Talavera. Dentro de los requisitos, imprescindible nivel medio-alto de inglés, al menos un nivel B1. Salario más incentivos, curso de formación previo a la incorporación de cuatro semanas de duración. y el siguiente, selección arroba grupo digitex.com, selección arroba, grupo digitex, terminado en x, punto, Ese es el contacto y estas son las ofertas de empleo que nos eh, dejan, como siempre, en ese área de empleo IPETA. Ya sabes que la OID también te ofrece un puesto de trabajo para a la Vera de la Reina o bien para cualquier punto donde esté instalada la OID en cualquier delegación de España. Puedes eh, trabajar ...con la Organización Impulsora de Discapacitados... ...infórmate en ese teléfono de contacto... ...vamos a divulgar el teléfono nacional de la OID... ...el 902-113-883... ...902-113-883... ...o bien puedes encontrar más información... ...a través de www.oid.es... ...www.oid.es... ...los lunes que quedan, dice algo así como... Rosita. Seguramente que también te suena esta canción, al, al igual que ese límite de la frontera, ¿no? Canciones de ayer que pues, suenan hoy en día, aquí, en OID Radio 4G, y a través de OID Radio Nacional, ya mismo contigo y con Blogueando, con Diana González. Estoy tan colado por tus huesos a veces se me olvida respirar Estoy tan colado por tus huesos que ya no tengo ganas de tocar Estoy mal herido lo has conseguido puedes hacer la muesca en tu puñal yo tengo una promesa para ti Prometo que si estás a mi lado me olvidaré de mi vida anterior Prometo que yo no soy un vago Me mato a trabajar si es por tu amor Prometo que vuelvo si ves que me marcho te He ido a por la luna para ti No volveré sin ella porque todo lo mereces Como baila Rosita y me da igual Cómo canta mi niña La tengo cada noche y se me va Cómo baila Rosita Estoy perdiendo el tiempo y me da igual Cómo canta mi niña La tengo cada noche y se me va Se me va ...y a veces tiene ganas de llorar... ...respira su cama, está tan fría... ...se duerme pero vuelve a despertar... ...se sienta desnuda, su luz es oscura... ...sólo llegó algún príncipe marrón... ...y ella desearía otro color... ...si fuera una rosa sin espinas... No la querría tanto, eso es verdad Si alguna vez cogiera las propinas Si fuera bonita, nada más Si nadie ha leído su letra pequeña Si nadie le ha atracado el corazón Daría lo que fuera solo porque ella me viera Cómo bailar usita me da como canta mi niña tengo cada noche se me va como bailar sin estoy perdiendo el tiempo me da como canta mi tengo cada noche y se me va como bailar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 Abre un espacio donde conviven todas las opiniones, todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte, toda la actualidad, todo lo que pasa y cómo, cuándo y por qué pasa. La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, toda la información.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 En Ortodisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. Has oído bien, en Ortodisca Sport el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Ortodisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Al volante, la droga te hace un segundo más lento. Un segundo más que tardas en reaccionar. Es en segundos como ese, en el que mueren mil personas cada año. Al volante, un segundo más tarde, es demasiado tarde. Saca tus drogas de la circulación.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 Ya está con nosotros Diana González para hablar de esos blogs dentro de este espacio llamado así, denominado Blogueando, ¿verdad Diana? Claro que sí Raúl, hoy no nos vamos a centrar en, en blogs únicamente, sino bueno, en cómo ha cambiado la comunicación a través de las redes sociales, también con ese fenómeno blogs, pero sobre todo a través de esas plataformas que todos conocemos, en las que estamos registrados y que utilizamos habitualmente, como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, eh, bueno, eh, ya sabes, a parece que si no estás en una red social no existes y han cambiado la forma de comunicarnos y de obtener información desde luego la noche de ayer la tarde de ayer se convirtió en, en un auténtico medio de comunicación más las redes sociales para conocer qué estaba pasando con esas elecciones municipales y autonómicas y a través de, de esos tweets de esos mensajes de esos comentarios en facebook bueno pues podíamos hacernos una idea que iba ocurriendo en cada uno de los municipios y a nivel autonómico entonces yo creo que bueno hoy teníamos que analizarlo un poquito, ¿no? y, y ver, bueno, pues eh, cómo ha sido esa revolución Habitualmente también contamos con nuestra compañera Merche Collado, experta en marketing digital y redes sociales. Hoy no ha podido estar con nosotros, pero está Diana controlando absolutamente todas las redes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que te movieras donde donde te movieras, se hablaba de política, ¿no? Pues sí, Raúl, porque, bueno, aunque los últimos días, ¿no?, con esta campaña electoral hemos visto, bueno, eh, unos movimientos en las redes increíbles y unas ca unos cantidades de de tweets que se han convertido en trending topic, por ejemplo, cuando hablamos de Twitter ya hablamos trending topic, significa que hay tantos comentarios, hay tantas personas que en sus mensajes en Twitter nombran ese hashtag, esa etiqueta que tiene que ver con, con eh, un tema en concreto, en este caso con las elecciones, con la campaña, con la precampaña con con un partido político en concreto, bueno, pues que hay tantísimo número de comentarios que se convierte pues como en la cabeza de los temas más comentados en las redes sociales. Las elecciones lo llevan siendo desde hace semanas y bueno, hay constantes, ...cosas eh, muy características. No sé si has visto, Raúl, una foto de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María... ...que el otro día, eh, eh, bueno, posaba con, con unas niñas en, en plena campaña electoral. Eh, la foto de una de las niñas es con un gesto torcido, ¿no? Como parece que la mira como enfadada. Sí. Bueno, pues se convirtió en trending topic esa fotografía porque dio la vuelta a medio mundo a través de, de internet, a través de Facebook y a través de, de las redes sociales. Por supuesto, tuvimos que asegurarnos que esa foto eh, bueno tenía la autorización no de los menores que salían de, ...de sus papás... Sí. Para, ...para poder re reproducirla... ...¿qué te parece? ¿Tú crees que eso hubiera sido posible unos años atrás? No, imposible... Al imposible. menos habíamos perdido la inmediatez... no ...porque esa foto la podríamos haber visto... ...en a lo mejor en los diarios del día siguiente... ...a que ocurriera... En ...pero efecto. casi en el momento que, que ocurre... No, no, no... ...no tiene tanta rapidez... ¿no? ...la televisión... ¿eh? ...efectivamente tendríamos que, que haber esperado... ...un día para otro... Para poder ver esa instantánea y si interesaba, depende de qué cadena, ¿no? Uh -huh. Porque eso es eh, otra, ¿eh? También influye. Ajá. Uh -huh. Así que, pero bueno, las redes sociales están ahí y están cantando absolutamente todo lo que sucede en el momento y no solo eso, sino cualquier eh, tropiecio eh, tropiezo, cualquier eh, revés que sufra cualquier candidato de cualquier partido lo vemos inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, si hay algún eh, alguno de nuestros oyentes que no ha visto esa fotografía, les podemos informar que David S Bustamante es el fotógrafo del Mundo Cantabria, que eh, realizaba esa foto, es una visita pues eso de AS de Santa María en un en día de, de campaña electoral en el que visitaba a Santander. Bueno, pues se agachó con unos niños que estaban utilizando unos unas lupas y, y ya les digo, si ven la fotografía, la niña una de las niñas le mira a, a Soraya Saidez de Santa María con una cara de enfado, bueno, pues <risa> que, que es muy graciosa, ¿no? Y que y que la gente ha hecho eco de, de la foto pues como diciendo, esta es la verdadera imagen de la campaña, pues como ciudadanos eh, enfadados con, con nuestros políticos. Como decimos, se ha convertido en, en trending topic el el, el Autor de la fotografía, además, eh, bueno, también ha utilizado las redes sociales para agradecer, eh, bueno, pues el apoyo, dice directamente David S. Bustamante con su eh, usuario en Twitter, arroba david-busta17, gracias por las felicitaciones, por la foto de la niña que se enfadó con la vicepresidenta. El hashtag fotoperiodismo y dice está vivo, el fotoperiodismo está vivo. Así que, bueno, pues esta es una de las imágenes eh, curiosas que, que nos deja la campaña. Comentarios, como decimos. Eso te iba a decir yo. A porrillo en las sí. redes sociales. Periodistas, medios de comunicación, pero también, Raúl, los propios partidos políticos, los propios candidatos. Hemos conocido las reacciones de muchos de ellos a través de las redes sociales. Sí. Su análisis de qué ha sido este resultado electoral... Y bueno, eh, pues también es, es significativo porque antes que estábamos acostumbrados, ¿no? Pues que cuando terminaran las eh, elecciones, cuando se comentaran los resultados los diferentes partidos eh, políticos, en este caso estamos acostumbrados a, al Partido Popular en la calle Génova y al PSOE en Ferraz salieran al, al balcón o a, comparecieran en esas salas de prensa que tienen, hicieran un balance de resultados. Ayer todo estaba preparado, los medios de comunicación estaban ya golpeados, pero viendo los resultados solo decían en las televisiones en las radios no van a salir no van a salir no va a haber ningún tipo de celebración tenemos las reacciones a través de las redes sociales te parece que escuchemos sí. leamos algunas de las eh, revis de las eh, respuestas ¿no? claro. de, de estos políticos te parece vaya vamos a hablar por ejemplo de cifuentes cifuentes ya saben era la candidata a la alcaldía perdón a la comunidad de madrid ella era la candidata finalmente ha ganado ¿Mm? aunque bueno eh, no con esa mayoría absoluta que que, que, que, que, es todo, que esperaba ¿no? que esperaba el partido popular bueno pues hace nueve horas concretamente cristina cifuentes escribía en twitter gracias a todos los que habéis confiado en mi proyecto hace una un, pone también una fotografía ¿no? de, de esa comparecencia pero también la podíamos ver muchas horas antes con los periodistas que siguen los resultados del partido popular en génova 13 y también nos mostraba esa fotografía en la que se ve Bueno, pues eh, a los candidatos, a su equipo, ¿no? Rodeado de, de todos esos periodistas que estaban esperando ahí los sondeos. También la vimos por la mañana votando y nos decía algo así como que... El, voy, a, voy a buscar el tweet porque imagínense, vale. ¿sabes? Va, va corriendo todo esto y al final tenemos que, que ir viéndolo. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, Cristina Cifuentes acudía a votar con su familia con su hija y con su madre también en las redes sociales lo podíamos ver mucho antes de que nos lo ofrecieran los eh, telediarios, ya sabes estamos acostumbrados a esas imágenes de todos los eh, eh, periodistas acompañando a los principales candidatos de los principales partidos ver cómo votan, normalmente todos van a votar por la, por la mañana hora, sí, con verdad. sus eh, familias, con sus parejas bueno, pues eh, Cristina Cifuentes nos lo enseñaba a través de eh, de twitter y nos lo decía así votando pues con, con lo mejor que para ella es su hija y, y su madre también una de las reacciones más esperadas en raúl ha sido la de esperanza aguirre sí porque claro muchass puestos se ha, lleva puestos en se ha llevado mujer. se ha llevado el batacazo sí. porque después de 24 años de gobernar el ayuntamiento de madrid el partido popular ahora Pues ahora, ahora ¿qué va a pasar? Ahora, Madrid. ahora ¿qué va a pasar? Bueno, pues eh, este es el mensaje que Esperanza Aguirre dejaba hace una hora en Facebook. Tanto si soy alcaldesa como si hay un pacto que me envía a la oposición, seguiré defendiendo los principios y valores liberal conservadores. Hay una declaración de intenciones, sí, claramente. Sí. Bueno, te digo, Raúl, que este comentario en Facebook, en el Facebook oficial de Esperanza Aguirre, eh, está escrito desde hace una hora, ya tiene 3.794 me gusta wow. y 483 comentarios. Vaya, ¿y, ¿y se pueden ver esos comentarios o no? Claro, claro, tú sí, entras en el perfil... Bueno, pues eh, imagínate, 483 comentarios no me da el este. No, no, claro, pero, este. Sí. pero según lo hablas lo abres, perdón, eh, dice por ejemplo eh, antonio verdú pactos con psoe pero por favor evitar la entrada de podemos Raquel gonzález abad dice de eso estamos seguros todos lo que te, de eso estamos seguros todos lo que lo, todos los que te hemos votado perdón pero deberíais hacer mejor dicho el señor rajoy debería hacer una seria reflexión y mm, más el partido eh, las palabras malsonantes entiendo, desde entiendo. luego no las vamos ya, a, ya, ya, ya. a decir. No estropear más el partido, no bueno no podéis permitir que la izquierda más radical gobierne España y nos lleve a la miseria, no nos lo merecemos, imagínate, entre Uf. ellos se responden además, pero te imaginas en tan solo una hora 483 comentarios. Qué pasada, qué pasada, para que veamos lo que son las redes sociales y hoy en día los que no accedemos habitualmente a las redes sociales como yo, Diana, que estoy desconectado y que me estoy mm, conectando, Pues eh, precisamente por lo que nos traes tú Por la información que nos traes Pues muy mal ¿eh? Y es que tenemos que estar ahí Viviendo Bueno, si queremos estar al día también Cuidado, ¿eh? que muchas veces eh, queremos desconectar y decir Mira, no, no hablábamos eh, con marina de, de bueno eh, esos mensajes no como cómo cambian o cómo cada cada político ha utilizado lo que quieren en este caso el partido popular pese a esa pérdida de las mayorías absolutas prácticamente todos los sitios donde se ha presentado sí. eh, habla de, de, de triunfo porque siguen siendo la fuerza más votada de, de españa sacan eh, más de medio millón de votos al partido eh, al partido socialista obrero Español que es la segunda fuerza más eh, votada pues eh, las reacciones de otros líderes Por ejemplo, de Alberto Garzón, ya saben, es el candidato por Izquierda Unida. También lo podíamos leer por las redes eh, sociales. Eh, por ejemplo, hace 12 horas decía Alberto Garzón, un placer ver tantas candidaturas ganadoras que son de unidad popular, histórico. La suma de las izquierdas derrota a la derecha. Sí. Hombre, está claro que el batacazo del Partido Popular, como decíamos eh, al comienzo de este magazine, está más que patente y ha quedado reflejado de esa forma, ¿no? En Dice también, buenos resultados para Izquierda Unida en municipales, hemos mejorado por mucho la representación en ayuntamientos, felicidades a los concejales, sí. Uh -huh han ganado y tienen participación en los ayuntamientos, pero es que de, de parlamentos eh, tan importantes como el de la Comunidad de Madrid, han salido. sí sí sí, sí. Es un doble mensaje que, bueno, eh, a través de, de las redes sociales eh, lo podemos ver. ¿Te parece ver qué dice o si se ha pronunciado al respecto en las redes sociales? Porque realmente lleva una campaña eh, muy activa en las, en las redes sociales. Hemos podido ver todos los actos de campaña en esta en estas últimas semanas, además ha hecho, bueno, ha visitado un montón de pueblos en, en, en Castilla-La Mancha, aquí en Talavera de la Reina, bueno, le hemos visto un par de ocasiones sí. con, con motivo de, de, de diferentes eh, actos, eh, recordamos el mitin ¿no? en el que participaba Mariano Rajoy uh -huh. hace unos días aquí en el ferial de, de, de Talavera, y bueno, pues principalmente María Dolores de Cospedal está retuiteando, es decir... ...haciendo público a través de su red social... ...los mensajes que publica el Partido Popular oficial... ...digamos a nivel nacional... ...los mensajes que se mandan desde el partido... ...también es sorprendente, ¿no?... ...que... Que no se moje, porque el último mensaje directo que hay escrito de ella es de hace dos días y dice Por una gran Castilla-La Mancha y por un gran futuro, quiero contar con todos los ciudadanos de mi región. Juntos hacemos Castilla-La Mancha, vota Partido Popular. Esto hace dos días. Pero desde hace dos días solo retuitea lo que pone Partido Popular. Es decir, no se moja. Claro. Su último tuit es ese retweet del Partido Popular que dice Gracias a nuestros candidatos, afiliados, simpatizantes, apoderados, interventores y a todos los que nos apoyáis en redes. Elecciones 2015. Sabe que se va a quedar sin la presidencia de Castilla-La Mancha, evidentemente. Bueno, pues eh, esto es lo que lo que hay. Y a nivel local, eh, Raúl, también tenemos que estar muy pendientes de las redes sociales porque es que todos los representantes al Ayuntamiento de Talavera también están en Twitter, por ejemplo. ¿Quieres escuchar lo que decía Jaime Ramos hace una hora? Gracias, en mayúsculas. Ramos Alcalde, vota Partido Popular. Trabajar, hacer, crecer. ...es el lema que ha utilizado el Partido Popular... ...hace una hora, hace siete... ...cuando se empezaron a conocer los resultados decía... ...y gracias a todos los miembros de mi candidatura... ...concejales, entrantes y salientes... ...por vuestra gran labor y vocación al servicio de Talavera... ...gracias también a los apoderados e interventores... ...que habéis velado y vigilado... ...para que la legalidad y el juego limpio fueran protagonistas... ...buenas noches y gracias a todos los que ayer... ...habéis respaldado con vuestro voto... ...nuestro proyecto de construir una Talavera mejor... Desde primerísima hora de la mañana Porque son las 12 de la mañana Y esto lo hacían a Jaime Ramos Hace 7 horas, imagínate Así se ha vivido eh, esa campaña, esas elecciones a través de las redes sociales y hoy con Diana González te lo estamos contando. Dentro de blogueando, la próxima semana estaremos con Generación 2.0 y dentro de 15 días volveremos a hablar de más el blog, ¿no, Diana? Pues eh, sí, no eh, tendremos que poner un poquito de normalidad, que la política pasa y no todo en esta vida es estar pendiente de, de quién mandan las instituciones, que estamos un poquito saturados ya, ¿no? Sí, pero ya te decía yo que salimos de una y nos metemos en otra, ¿eh? Está claro. Las generales están aquí. Y también está por aquí Juanma Sepúlveda. Así que, Diana, te dejo. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Hasta luego. Adiós.